Bueno, fundamental llevar el alivio el alivio a los productores. Este el, el alivio que está contemplado en la, la emergencia provincial y nacional, articular para que eso sea, se resuelva de forma rápida, y por supuesto, un tema en realidad que es la, la clave de esto, también solucionar todos esos problemas de estructura que nos han hecho en el país durante 40 años. ¿no? Hacer todo lo que es este, el desagote en forma ordenada de todos esos problemas con, con inundaciones recurrentes. Recién ¿Lo? el Ministro contaba que estos campos para que se vuelvan a ser productivos pueden llegar a tardar hasta dos años, este, más o menos ustedes tienen ese, ese tiempo de, de restablecer estos campos? Y bueno, sí, sí, puede ser, eh, incluso en lugares donde, donde han estado inundados bastante tiempo, quedan los campos este, con pH altos, y, bueno, y la recuperación de, los, de esos campos es larga, ni hablar de los problemas, el deterioro de toda la parte de estructura de los campos, ya sea alambrados, viviendas, Eh, no, son problemas grandes. Por eso Argentina no puede estar sufriendo estos problemas este, en forma periódica. Hay que hacer eh, la salida de, la, de las aguas como corresponde e incluso este, aprovechar esa agua como reservorio, ese agua como usa, haciendo reservorios que pueden, luego pueden ser usados como riego. ¿no? ¿Qué posición tienen en Carvap respecto a esta posibilidad de quitar este 5% a las retenciones a las hojas que todavía desde el gobierno nacional no lo han hecho? Bueno, eh, Carrab tomó una postura clara con respecto a eso. Creemos que deberían haber bajado las retenciones al 25%, dado que el campo sí es un verdadero, el campo y la producción en general sí es un verdadero distribuidor de riqueza y un verdadero motor de desarrollo del país. Creemos que el gobierno no lo es, no lo ha sido, ha fracasado en eso, por eso son los índices de pobreza e indigencia con los cuales tenemos ahora. ¿no? ¿Qué posición tiene Carvap respecto a la posibilidad de que La Pampa le venda carne eh, al sur, o sea, en la Patagonia? ¿Cuál, ¿Cuál es la posición que tiene? Porque hay un conflicto importante. Sí, es un tema un tema importante. Eh, Carvap ha tomado una postura clara con respecto a esto. Eh, y la ha llevado a CRA, que es la entidad nacional a la cual nosotros pertenecemos, y es que eh, debería pasar hueso plano eh, a eh, al sur del río Colorado. Este, bueno, eh, Cargaba se expresó con eso, se expresó de esa manera, y ahora Senasa debe eh, solucionar el tema este, debe dirimirlo, incluso teniendo en cuenta aspectos sanitarios y comerciales internacionales. Bueno, Senasa ha dicho que no hay ningún tipo de problema, que la Pampa puede pasar.